además de eso, mira, artículo 82, las instituciones públicas a nivel central del Estado deberán reducir en 15% de sus saldos el del, estado, del Estado, Estado mínimo, como siempre pretende el, la, uh, el Fondo Monetario Internacional, el artículo segundo, bien clarito, se aprueba el programa como un conjunto de medidas de solidaridad desarrollada en el marco del decreto supremo en un marco de disciplina fiscal es decir, si no puedes invertir y ajustes administrativos ese es el estado mínimo achicar el estado, el estado solamente sea regulador que generador de divisas, que inversor en nuestro modelo económico el estado encabeza la inversión para hacer aparato productivo acompañar por el sector privado por supuesto pero también los sector asociativo, cooperativas asociaciones eso es nuestro modelo económico... y ese modelo con el que nos ha demostrado que bolivia tiene mucho futuro el compañero periodista muchas gracias por explicarme rápidamente esta es la nueva novedad pero hay excelente reacción del pueblo boliviano otra vez a privatizar y aquí dentro de esta llamada enfrentamiento ideológico pues estamos privatizadores versus nacionalizadores, con las privatizaciones como nos dejaron y cómo estuvimos después de nacionalizar nuestras empresas públicas, los recursos naturales, ¿Mm? y eso es volver al pasado.